Que, que servidor eh, dirige. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches, abrumado, tanto elogio. Pues cosas? la verdad, no, no, pero <risa> es cierto. Mira que nos conocemos hace años, pero siempre consigues sorprenderme. Ver, y, y ahora con este tu nuevo libro, la verdad es que poco Carlos. Eh, qué, qué gran trabajo. Decimos breve historia, son 304 páginas. Bueno, pero uh, es breve, ¿eh? es breve. No soy aoma, ni Napier, ni Aceche, ni, <risa> ni nada, para ti, esos que hacían 300 tomos y cosas parecidas. O sea, <risa> es breve, de verdad. Es que... unas cuatro páginas, Es breve porque además es gracioso. Con Jesús lo hablaba cuando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 Y, y el libro de, de viajes sobre el sobre el, mi viaje a Languedoc. sí el país de bueno, Arrisa, y ya, ya hace poco hiciste Aníbal también no bueno el de Aníbal además el, el de Aníbal es gracioso el de Aníbal fue un encargo que además me también pero me pareció muy divertido sobre todo porque me hacía mucha ilusión tener un idioma un libro publicado en varios idiomas porque te lo han publicado en cinco idiomas sí ¿no? sí en cinco y va muy bien además eh, no conozco a nadie la revista la lectura de pero van dos críticas mías seguidas muy buenas y así. les está gustando al parecer sí, lo cual sí, sí, me pues a decir que esto me sorprende sí mira tenemos aquí a Jesús Callejo que hoy viene vestido de... De... Pues bueno, viene un poco de Wellington, ¿no? Sí. ¿Eh? <risa> Por que se acaban, ¿dices? Sí, sí. Y la mirada sí, altiva. Sí, sí. No decir, de usar, pero, sí, sí, sí, de Wellington, me viene bien, eso sí. Sí, es. De o sea, todo... Con mi sombrerito, sí. Sí, sí. Y la verdad es que este Carlos siempre sorprende. ¿eh? Siempre sorprende, sí, siempre. siempre sorprende. La verdad es que debería ser alemán, porque los alemanes tienen esa cualidad de hacer grandes obras ¿no? en el menor espacio posible, es decir, en 500, en 1.000 páginas, una cosa así. Y eso Ese es Bruno, de 1.000, ¿eh? Eso, sí. Sí. Eso, y además siempre, los tratados alemanes siempre es breve historia de algo, ¿no? Y siempre, pues claro, 14 tomos. por la cantidad de información que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 Los siempre lo han considerado así. Que mm. Nosotros era una especie de chusma sí. que andábamos por ahí y que poco más o menos que España y Portugal pusieron el escenario para que ingleses y franceses dieran de tortas, mm. cuando en realidad obviamente la cosa no era así. En, en el caso español es que eh, se mitificó de tal manera la guerrilla de la Revolución Popular que se dio durante el periodo de la guerra, que es cierto, ocurrió, es eso borró en cierto modo eh, cualquier otra cuestión. Por ejemplo.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 y lo destroza en, en cuatro batallas paralelas, es decir, que, que se hacen prácticamente al mismo tiempo con sus cuerpos de ejército de manera coordinada, la verdad es que cualquiera que lo viera, yo fui un extraterrestre y lo ves desde fuera y dices, joder qué paliza, qué tunda, le estás dando estos! Sí, sí. Sin embargo, daba igual, era una especie como de masoquismo que te impedía, que, que era como si disfrutara, pero realmente no era así, es decir, es que en realidad nunca se rendía. Es curioso que después incluso a desastres como Caña, a los pocos días, los restos desarrapientos ar y desarrapados nadar, del ejército sí. estaban ya cuidando los pasos sí. de Espeña bueno, pero recordarás Carlos Alcárez de caña que tanto el general Cuesta como Arenzaga y tal eran clásicos por su incompetencia es decir, el general Cuesta no ganó ninguna batalla bueno, Cuesta no era tan malo como los ingleses han dicho Arizaga no era muy listo <risa> sí. Arizaga le pegó una paliza <risa> unas palizas más no, hombre, Cuesta es cierto que perdió la mayor parte de las grandes batallas que libró sí, pero era perseverante pero era sí, sí, un sí, sí, es, es estratega porque se colocaba delante de los puentes no, igual, pero no,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 solo en las publicaciones de los que han investigado sobre ello, como como Sañudo, pues como, como, o sea, como gente que se ha molestado en ir al lugar a e investigar qué ha ocurrido allí, si alguna vez había una zanja y dónde y que demuestres que todos esos hechos son falsos y que no existieron jamás. ¿Ay? Cuesta no sería mi general favorito si tuviera que analizar generales, sí. desde luego, pero no era tan malo como los ingleses dicen. O, o, otro asunto ya entrando en pormenores de Medellín casi gana, casi. Y, y batallas <risa> eh, ¿qué es cierto en la ruptura de cuadros, de cuadros defensivos? A eh... el de García Hernández, probablemente, eh... es el único, bueno, es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 Eso hacía que los movimientos... De los vamos, reclutas, vamos a explicar que los, eh, los fusiles de entonces no, no estaban estriados Exacto, ¿eh? exacto no, entonces, tenían estrías, no tenían estrias lo cual la bala era eh, errática. Exacto, ¿no? la bala llevaba un punto errático en el vuelo, con lo cual uh. a partir de una corta distancia era muy ineficaz. Solo eh, tenían una, una puntería de un 5%. Eh, exacto, eran, uh. entonces lo que se intentaba era juntar a los tiradores para lanzar una descarga enorme de balas contra un, una zona y acribillarla. acribillarla. Decía Federico el Grande que una batida de la época se tenía que librar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 sí lo, lo más probable era que te mataran estos se, se expresó con claridad en Austerlitz, por ejemplo claro ¿No? pero sí es que cuando Austerlis. te mataban eran las retiradas uh -huh. sí, en las batallas de la antigüedad eh, normalmente cuando se hacían al blanca hablo de Roma Grecia sí, sí, sí. lo usual era un cinco por ciento de bajas por batalla Es decir, el número de bajas era muy pequeño, que nadie se crea gladiator, una batalla sí. no era así. Pero los rusos sí. en Austerlitz mueren en la retirada. Exacto, pero uh -huh. sin embargo, sin embargo, las batallas no polémicas, el ratio de muertos por batalla en algunas alcanzó el 30-40%. Sí, sí, sí. Es decir, estamos hablando ya de niveles del Somme uh -huh. o de Verdun. Sí, sí, sí. ¿Por qué esos niveles tan altos? Bueno, pues porque entre otras cosas la táctica exigía que... Eh,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 lo de la palabra aliados, aliados sí, porque saqueos sí. como el de San Sebastián, el de Badajoz o el o, o, o la terrorífica retirada del mur hacia hacia Coruña mm. que bueno que parecía realmente una hora asiática una hora tártara sí. retirándose era una cosa increíble Jesús te ley con, ¿Sí? con el retrato de José Bonaparte sí. eh, eres un poco francesado eh, te lo tengo que sí, decir sí, también sí. Eh. No, no esa sacándole brillo a, a Pepe Botella y no sé al Pepe Botella sí la verdad es que siempre me, me ha fascinado este personaje ¿no? Eh, tan mal que bueno, tan mal interpretado Pues aquí quién dice que tenía buenas intenciones? Exacto, es un poco esa sí. esa pregunta la que le quería hacer a Carlos porque Pepe Botella ya solo el nombre ya es bastante peyorativo con lo cual nos indica, ¿no? Sí. Lo que le daba aquí al Vinarro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 España, es decir, si le hubiéramos dado alguna oportunidad que por supuesto hubiera demostrado con creces que era mucho mejor gobernante, como tú dices, que la banda que no estaba gobernando. Bueno, es casi imposible que España tuviera un, un rey peor que Fernando VII <risa> o sea, es casi imposible, <risa> bueno, bueno, sí. de hecho es imposible entonces, como es imposible tener un, un rey peor que semejante bicho pues es, decir, es, es imposible que hubiera llegado a ese semejante extremo de abyección Qué figura yo, no pongo, yo no pongo bien como lo he retratado también en no... Goya <risa> digo que el retrato fue bastante pernicioso. Eh, puedes leer si quieres la introducción que hago, que es una frase de Yorru sobre el cual.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 y esto es interesante, que tomen nota los pacifistas, pues aún día ocurre en el futuro, es que la gran desgracia española es que hiciera lo que hiciera y iba a acabar en guerra. Es decir, no tenía ninguna posibilidad de estar en paz. Es decir, no cabía ninguna posibilidad de ser neutral. Es decir, no, no, no podía por una sencilla razón. Es decir, Godoy, que hizo un esfuerzo enorme, otra persona por cierto muy denostrada, que hizo un esfuerzo enorme por intentar poner en marcha y en funcionamiento el ejército español, no lo logró, pero por lo menos hizo un esfuerzo para intentarlo, se encontraba con un drama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 No tuvo ningún apoyo inglés. Mm -hmm. Otra cosa es que luego nos llegarán los vilenef de turno, ¿verdad? Y nos arrojarán claro, eso es el, otra historia, el día. Sí. Por cierto, España no pierde la flota en Trafalgar. Que va a perder. España ¿no? lo que pierde es el ánimo en Trafalgar. Eso sí. España... perdimos Otra de las famosas eso, historias bueno. nuestras. No, no, somos nosotros solos. Con nuestra especie de pasmo habitual, los que nos, de, nos quedamos de repente como paralizados. Mm. España no pierde la flota. Mm. La perdemos nosotros. Dejamos que se pudre en los puertos en los cinco años siguientes. Es decir... O, o, cosa, o, o se pierden desastres como lo que ocurre en Ferrol cuando los franceses prácticamente con dos tiros capturan ocho navíos de línea es. y todo el arsenal de la armada española en el norte de España no, eh, eh, perdemos, sin prácticamente en resistencia eh, estoy de acuerdo con ti hay, hay trabajar, montones pero, de cosas que, que, perdemos el espíritu de claro, el es decir, hay una especie de, de extraña historia entre la guerra de independencia que ha hecho que estamos incapaces de ver la realidad o sea es como si nosotros mismos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 se le ha, ha hecho creer, es, decir, es una historia extrañísima. No, mira, a mí Jesús me tiene alucinado acaba de dejar el retrato de Pepe Botella y acaba de sacar un trabuco, ahora se, ahora se ha vestido de guerrillero pero eh, estos son todos de los mitos, ¿no, Carlos? Un mito más, <risa> más, más, más consistente y más firme. La verdad es que no es bronca, sí, sí que forma parte sí. un poco fíjate, ibas de las leyendas rurales, ¿no? porque ya no son las leyendas urbanas, pero cómo se forjó Hombre, ¿no? gran parte de la independencia 40.000 se echaron al monte ¿eh? bueno, con no, no, esos, es, con esos es empecinados, eh, con es, esos realidad, eh. es decir, con esa gente que realmente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 ...más legendarias y famosas de la guerra... ...y algunas que a mí siempre me han impresionado mucho... ...como la carga que hacen los... los el segundo usar es francés... ...y los lanceros polacos en la legenda del Vístula...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 Este estaba a favor, ¿eh? Se nota, sí, se nota. nota, nota. Bueno, pues aquí lo tenéis. En la colección Breve Historia, de Ediciones Nautilus, esta Breve Historia de la Guerra de la Independencia, 304 páginas, Carlos Canales. Nos ha vuelto a, a maravillar. Gracias, Carlos. De nada. Gracias, Jesús. De nada. ¿Dónde va dónde con ese trabuco, hombre? No lo dispares, hombre, que no lo vas a dar a nadie. Con... Que sí, que sí, espera, espera. aquí se le ocurre? Que sí, eh. se... y se le ocurre meter un salchichón dentro del trabuco, hombre? <ríe>